Muy buen día para toda la audiencia y muy buen día para los amigos de Farco. En este caso, el reporte desde la ciudad de Santa Fe tiene que ver con la campa y la olla popular que se va a organizar durante este martes frente a la Casa Grisa, la Casa de Gobierno, organizado por el Movimiento de Organizaciones Barriales. Son 44 organizaciones de toda la ciudad de Santa Fe, del oeste y el norte de la ciudad, que van a estar acampando, pidiéndole, exigiéndole al gobernador Lipschitz que cumpla con un acuerdo que se realizó hace más de ocho meses que pretendía llevar trabajo, educación y más presupuesto a los barrios de la ciudad de Santa Fe. Al respecto, dialogamos con Daniel Ríos, que nos comentaba lo siguiente. No nos queda alternativa más que hacer esto, porque la situación económica no solamente no mejoró, sino que empeoró, de que la realidad que está acá de madura es que el neoliberalismo está pegando más fuertemente en los barrios que hace un año atrás. Nosotros entendemos que si el Estado provincial no es neoliberal, tiene que salir a intervenir tiene que salir a aplicar política antifílicas para promar, para frenar esta locura, no este daño que se está haciendo en los barrios. Daniel Ríos es uno de los referentes barriales en este caso que conforma el movimiento de organizaciones barriales aquí en la ciudad de Santa Fe, que en conjunto con, por ejemplo, los curas villeros, las parroquias incluso del oeste y el norte de la ciudad, los comedores comunitarios y demás, van a estar realizando hoy esta movida porque entienden que no solo que el gobernador Lipschitz no ha de alguna manera hecho honor a lo acordado hace más de ocho meses, sino que a su vez en estos ocho meses ha crecido muchísimo la pobreza y las demandas de los santafesinos en ese sector de la ciudad. Al respecto, agregaba lo siguiente. Lo más tangible es la lista de espera en los comedores. O sea porque Lista de espera. Y claro, porque vos tenés un, un tope, no no es infinita la, eh, los alimentos que, que de cada organización recibe para asistir a alguna familia que tiene problemas alimentarios. Entonces, este no puede decir sí a todo el mundo porque al final no, no alcanza. Entonces, bueno, hay lista de espera en las organizaciones. No solamente que se, se, se, se aumentó la cantidad que asistían, sino que hay lista de espera. Informo para Farco desde FM Chalet, Belén de Grossi.